Bueno, yo lo he contado varias ocasiones. Yo creo que me hizo cambiar el ver que, que en este momento, pues si las personas de mi edad se retiraban,、eh, pues estábamos dejando siempre el paso a que personas mucho más conservadoras y con、sí. una visión de lo que yo creo que es la cultura de las mujeres muy diferentes, como era la señora Rita Barberá en Valencia o como era Esperanza Aguirre en Madrid, pues、eh, sí. fueran quienes、eh, pudieran efectivamente asumir ese protagonismo de dirigir a la ciudad, ¿no? Y, y pensé que, que, bueno, que no había motivo ¿no? Para, para resistirme cuando, cuando había otras personas que, que estaban en una edad y una situación parecida a la mía, pero que tenían un comportamiento tan diferente. ¿no? Y eso me hizo pensar que, que por lo menos para,、eh, lo debía intentar.